jefe, master chef, quiere que le empareje el audio que lo dejo bien lisito al ras con una luca, luca 200 que me dice si sí, nene nene, cortalo cortalo que quede prolijito tenes para, para editar el, el audio de un islenio del tigre? te sirve esa máquina vos? si sí es un fierro, mirese viejo ahora como quiere que se lo deje eh, 690 K24 como a usted le gusta O 94.7 MHz Radio y Juna. Ah, mirá. El, el, los dos me gustan, ¿eh? Los dos. mándame el AM ahí un poco. Y aquello junco, dejámelos más 94. Más 94.7, eso va a andar bien. Porque viene mi sobrina el, el, la semana esta, la semana entrante. Usted pregunte por mí. Yo corto todo ahí el pasto en, en el parque de la costa. Pregunten nomás por mí. Siempre estoy ahí, a la retaguardia.com.ar de los cortadores. ¿Y la costanera? ¿Qué me dice de la costanera, joven? Esto de que no quieren dejar el desarrollo de las, las torres. ¡Guarda, viejo! Como la, la paternidad, lo mismo. ¡Guarda, ¡Guarda, viejo! <risa> Ah, Sabes que pasa querido, nosotros nos reunimos acá todos los días, no me, no me vengas a cortar el pasto no me vengas a cortar el pasto acá el padre radiodifusión le hacemos coquilla al parlante radiodifusión Radio mis hijos están con el padre mis hijos están con el padre Soy Diego Cáceres, soy actor Vivo hace 12 años acá en el Delta del Paraná La primera sección, partido de Tigre Bueno, y vine a vivir acá en una época en la que viajábamos mucho con mi esposa Y terminó siendo nuestra casa y el hogar donde nacieron mis hijos Dicen que la vida se ha vuelto loca Que andas sin amores y nadie la toca Dicen que la vida se ha vuelto loca Pon el culo al aire y nadie la toca Ay, qué bonito sería que ese día viviera por mí Toda vestida de olvido y quiera conmigo acostarse a vivir al principio de la, de la cuarentena expresiones de deseos acerca de lo que cada uno quería no a partir de esto y, y fue, se fue generando algo muy muy emocionante porque yo creo que surge con mucha fuerza lo comunitario también a mí me recuerda un poco a lo que se vivió en el 2001 que, que en un momento participamos mucho dentro de lo que fue el teatro comunitario y también no es como que En medio de, la, de una situación de donde donde, donde se bloquean muchos canales, surgen, surge más la necesidad de participar y de, y de expresarse, ¿no? Eso es algo paradójico que pasa a veces con, con el teatro con la sociedad en general. Y hablando de ambiente y de teatro... Eh, ¿Unís esos dos Ámbitos distintos en tu vida? ¿Hacés alguna obra que tenga que ver Con el medio ambiente? Sí, mira igual eh, Ahora te voy a contar, pero primero Quiero expresar mis prejuicios a, Hacia Las creaciones artísticas Que avalan eh, puntos de vista eh, Demasiado Intelectuales sobre los temas no Creo que hay con el canon en el que estamos viviendo de lo políticamente correcto, yo creo que hay hay, hay como a priori que influyen demasiado en la creatividad, como proponerse hablar de un tema importante. Creo que hay mucho cálculo en eso también porque eh, como son temas que son eh, ya te digo avala, avalados por un, por una especie de pensamiento eh que está bien, digamos, ¿no? Eh, son cosas que están hechas muchas veces para como para tranquilizar a las buenas conciencias y, y, y en el fondo, por ahí este se descuida eh, que lo que se está haciendo tenga eh, la espontaneidad y el, y el rigor creativo que se supone que tiene que tener una obra de arte, que no tiene que ser un discurso sobre un tema. Esto eh, no es para decir... Que no se puede hacer una obra muy buena sobre un tema como el cuidado del medio ambiente o como la violencia de género o como montones de temas que, que son importantes y que están bien pero creo que a veces hay un poquitito de especulación porque yo, por ejemplo estoy un poco cansado de, de ver eh, obras que se parecen mucho una a la otra porque todos buscan como eh, como agradar agradar este, hablando de algo que que nos cae bien. Ahora, bueno, dicho esto, esta cosa perorata, eh, de, de todos modos, eh, surgen solo los temas, ¿no? Porque eh, a veces uno, empezando a hablar de, de algo que aparentemente no tiene nada que ver, te va solo a, a cosas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, porque también tienen que ver con el respeto entre las personas y tiene que ver con el respeto hacia la naturaleza, hacia todos los seres vivos, porque lo que lo que estamos viviendo yo creo que es una una época en la cual no se respeta nada, no se respeta el medio ambiente porque no se respeta al otro el medio ambiente está está visto como, como algo utilitario y el otro también el otro está visto como algo utilitario, como como un, como un medio para que yo pueda conseguir lo que quiero no como alguien que tiene sus propios sueños o libertades, ¿no? Yo puse en el diario una villa muy grande con un dibujo de un perrito cercato del trombón avara ¿Qué dice? Educo perros solo para jazz para tocar jazz todos los estilos ¡Parker! ¡Raybid! Nos llamamos a la villa, ¿verdad? ¡Vamos! Perros Para darles El olvido Para El arte y el olvido Para que Estamos haciendo una obra del Teatro de Objetos eh, donde todos los objetos están tejidos en fibras vegetales de acá, de la isla en eh, Perdón, Diego, es la es la que vi, el fragmento que vi en el eh variete que había organizado Eliana. Sí, digo? sí, es, es, es esa misma. Que bueno, con algunos con algunos cambios, ¿no? Que fueron apareciendo y, y en esa obra yo creo que nosotros lo que nos de alguna manera surgió sin habernos lo propuesto mucho es eh Algo que, que toca el tema del cuidado del medio ambiente, pero por añadidura de muchos otros temas que, que, que están en la misma dirección, digamos, ¿no? Que yo pienso que difícilmente podemos cuidar el medio ambiente si no, si no tenemos conductas empáticas, por decirlo de una manera que está de moda, con hacia nuestros semejantes. Porque, o sea, si... si Si, si no te importa que un montón de gente esté siendo envenenada por por, lo, por los pesticidas por los herbicidas y, y, y todo eso este, muchísimo menos te va a importar este, no sé la, la, la, la fauna o la flora autóctona quiero decir a veces a veces también hay como compromisos que son un poco superficiales con las con las cosas no creo que hay, hay, a veces hay gente que se indigna más con cuando maltratan a un perro que está, está mal que se maltrate un perro o, o voy, a, voy a dar un caso que siempre me causa mucha gracia que es de eh, unos que conozco que le hacen masajes a los caballos de los cartoneros que no, no digo que no digo que los caballos de los cartoneros no no lo necesiten los masajes pero pienso que también los cartoneros los necesitarían Y a veces estas personas las escucho decir que los cartoneos son eh, victimarios de los de los de sus caballos, digamos. Est están poniendo el carro delante del caballo, ¿eh? ¿no? sé si me voy mucho por las ramas. No, está bien, las ramas nos hacen ver el bosque. Las ramas y... también son el ambiente. Ah, y se me ocurrió una frase divertida, ¿la puedo decir, Silvio? 10 segundos, porfa. Podemos decir entonces el ambiente también es el prójimo. Y fundamentalmente pienso yo, ¿no? Porque creo que también algo que algo que pasó yo veo que es que, que en determinado momento, yo tengo 50 años. 51. 51 me dice acá mi señora. Algo que yo creo que pasó, que pasó por lo menos en, en el periodo que que yo puedo contar por experiencia propia desde en mi adolescencia viví el regreso a la democracia sucesivos gobiernos de Alfonsín menem de la Rúa este, toda la, la sucesión de innombrables que pasaron después Kirchner, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, el otro que no vamos a nombrar y así yo lo que, lo, una de las cosas que vi es que que todo lo que lo, lo que en un momento parecía que direccionaba mucho el, el, el impulso transformador de la, de la juventud sobre todo pero de la gente en general que eran las luchas sociales como que en algún punto se vivió como una derrota ¿no? como la sensación de haber de haber perdido una, una lucha que se, que se reformuló a partir de un momento en la, en la década del 80 y que entonces este después bueno tuvimos la, una primera etapa neoliberal en los 90, después otra ahora hace poco, y que lo que lo que pasó para mí fue que mucho del esfuerzo que estaba canalizado a transformar la sociedad y a, y a organizarnos con, con el prójimo se derivó a otro tipo de causas que no digo que sean menos legítimas, pero que creo que difícilmente Puede, por ejemplo por tocar un tema bien polémico ¿no? pero difícilmente puede una minoría sola cualquiera que sea eh, eh, transformar la sociedad digamos si no se si no se transforma desde la base o sea yo pienso que o sea que, que, la que con las luchas ambientales pasa lo mismo que con otras luchas que es que a, a veces se adhiere de una manera cosmética digamos, ¿no? pero también estoy creyendo últimamente. En ese sentido es valiosa la conversación y la enseñanza de los compañeros. Creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida, es decir, una literatura política, válida, perfectamente válida. Creo con galiano que nuestra suprema obligación es hacer las cosas más bellas que las de los demás, sobre todo que lo que, que, lo que la puede hacer el adversario. Pero aún haciendo belleza creo que podemos hacer una literatura política, Pero lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta. Yo a priori no puedo decir, voy una novela comprometida. Y de repente escribo una novela sobre el Delta y no aparecen manifestaciones porque simplemente no hay multitudes en el Delta, ni siquiera hay población. Pero de toda manera si yo estoy muy metido, porque tengo que meterme en todos los temas que yo trato a fondo, si he vivido y mamado profundamente lo político, el drama político del país, de toda manera aún en esa soledad emergerá qué voz poética del delta para recomendar a nuestra audiencia tener libros bibliografía para para leer que, que rescaten por decirlo de alguna manera el espíritu del delta bueno mira te voy a hacer este una, una selección breve a mí me gustó muchísimo sudeste de aroldo conti me parece una, una obra maestra realmente. Eh, toda la obra de Conti me gusta, pero ese libro particularmente a mí me influyó mucho en el momento de venirme a vivir acá, que fue cuando lo leí. Otro libro también que recomiendo mucho se llama Tigre, es de Alberto Muñoz, que es un poeta, músico, increíblemente... Poco conocido todavía aunque aunque bueno tiene tiene una tiene una cantidad de seguidores que van a aumento este, una de las cosas más eh, visible que tuvo más visibilidad que hizo fue el guión de Ocupas. alberto muñoz era el autor de las canciones del primer disco de liliana Vitale, en a mediados de los 80 un disco que tiene unas canciones hermosísimas, y son casi todas de él. Estaba en un grupo que se llamaba Mía, Músicos Independientes Argentinos, y, y bueno, sigue desde ya muchas décadas que lleva el tipo produciendo una obra hermosa, de, tanto literaria como musical. Ese libro se llama Tigre, y es de Alberto Muñoz y Jorge Cofreses, o Cofreses, no sé dónde llevar el acento. Después este hay, hay hay libros también que a mí me gustaron, como Un viaje al país de los matreros, de Fray Mocho, que también van en una línea siempre ¿no? de, de mostrar acá el Delta como un lugar de, de gente que está un poco como, escapa, como fugada de la sociedad. ¿no? Los matreros eran los gauchos escapados de la justicia. Muchos se, se venían a las islas porque claro, andan a encontrar a alguien acá. Es este es un laberinto esto, ¿viste? Entonces es muy fácil esconderse. Tiene más lejos este tuvo escondido Chabán cuando lo querían linchar después de el de Cromañón. Fue y sigue siendo todavía un lugar de refugio de la comunidad artística, de la comunidad homosexual, de montones de comunidades que a veces por ahí en otros ambientes no la pasan tan bien. Estamos dialogando con Diego Cáceres entre la llanura inmóvil y el río que fluye. Diego, te queremos agradecer la participación en este humilde programa. Quedamos a la espera de ese radioteatro. Dale, dale, sí. Bueno, con mucho gusto te, lo, te voy a mandar. Muy amable. Un saludo ahí a la producción de tu edad, Mariela dijiste que se llama, que nos acercó sí. tu edad, ah. a tu, muchas gracias Mariela, tu hijo e hija, sí, y Leire y Jairo, muchas gracias y, y un saludo, al río un saludo también, también a, ¿cómo? Un saludo al río también, un saludo al río, sí, que también supo describir Juan L., Y Braulio, tu frase fue más más que divertida, fue bastante profunda. ¿Podés repetirla, por favor? Pero era lo que estaba diciendo Diego, que entonces el medio ambiente... El ambiente también es el prójimo. Algo así me parece que no Ya está, ¿la puedo decir como frases inteligentes en encuentros sociales? O presentar tu, tu libro de frases inteligentes. Ah. Yo la, la, la voy a anotar y la voy a decir como si fuera mía. Buenísimo, sí, total... En el Delta te la dejo usar a vos Y en la ciudad la uso yo después <ríe> yo en la y... llanura <ríe> Bueno, muchísimas bueno. gracias Diego Mucho gusto, muy interesante Muy interesante las reflexiones Sobre Habitar el espacio El Delta, el río Bueno, muchísimas gracias a ustedes Y Si sí, mmm... También me, me gustaría, si quieren profundizar sobre el tema ambiental, yo creo que esto que se me ocurrió eh, en el medio de la charla, que es con, conectarlos con Martín Nunziata, que es alguien que lleva muchísimo tiempo en el tema y que les puede dar eh, también como un análisis más detallado y más profundo de la problemática. muchísima gracias. Digo Cáceres, actor y vecino habitante del del del Tigre. Este programa cuenta con más de 5 años de experiencia en los mercados financieros y obtuvo reconocimiento internacional más de una vez como la empresa más novedosa en la industria del entretenimiento. 30 premios internacionales, 27 cobertura en países, 240 activos comerciales, 2.2 millones de clientes en todo el mundo. ¡Top! Retira tus audios instantáneamente usando una amplia variedad de sistemas de pago disponible ¡Wow! Muy bien preparados para esta evolución. Mis hijos están con el padre. ¡El lado! ...bueno de tu plata... ...jefe... ...jefe... ...disculpe, ¿se puede estacionar el programa acá un rato? Hola, buenas noches... ...habla Marcelo Díaz... ...de la Asamblea Barreal de Villaluro... ...les agradezco... ...la convocatoria... ...y... La idea es contarles un poquito la presentación del nuevo proyecto de ley que hiciera a principios de este mes el Secretario de Obras Públicas, Juan José Méndez. Ah, entonces estacionó tranquilos y ya ya lo legalizaron el estacionamiento. Básicamente este nuevo proyecto de ley lo que establece es una licitación pública para la contratación del servicio de grúas para carreo. Este, la misma concesión... Va a ser hecha por el término de 10 años. Eh, se establece que la ciudad será dividida en tres zonas, como mínimo. Una playa de estacionamiento para, para remisión este, para cada proveedor. Una zona para cada proveedor. Este, en la afectación de las playas tendrán un plazo máximo de concesión de 5 años. Y eh, se permite exclusivamente para vehículos acarriados lo que no constituiría un derecho de usufructo para, para los operadores el gobierno de la ciudad puede modificar, sustituir o reemplazar estos predios el acarreo se da en, en determinadas condiciones cuando se estaciona sobre vías rápidas este vehículos pesados vehículos abandonados y este proyecto habla de prohibiciones especiales y prohibiciones generales, que no detalla cuáles serían cada una este, y establece algunas cuestiones de, de gratuidad del acarreo en el caso de que sea un incidente vial o por razones de fuerza mayor para despejar la, la calzada En estos casos el acarreo sería sin costo. Establece tres tarifas. La sencilla, la progresiva, que está dividida en dos. Progresiva 1 y progresiva 2. No aclara cuál es cada una. ¿Sí? Este, los residentes están exentos. Hay una tarifa especial y una nocturna. Este el estacionamiento no tarifado serían zonas de baja demanda, que tampoco está estipulado cuáles serían. ¿Sí? La novedad de esta de este proyecto es que el pago tanto de la como del acarreo como en el estacionamiento ya no se va a hacer con parquímetros, este, sino que se va a hacer a través de una aplicación. Por eso destacan de que el gobierno de la ciudad es el que gestionaría el estacionamiento tarifado este no deroga leyes completas, sino que lo que hace es derogar ciertos artículos y se presenta, lo presentó por lo menos el Secretario de Obras Públicas como de ordenamiento del tránsito comentarios y conclusiones consideramos oportuno aclarar que este proyecto de ley viene a modificar la ley 6036 y las anteriores este, en la cual se disponía ya de un de una división de la ciudad en cinco zonas para el, para el acarreo en las cuales estaban determinados también los lugares de, de las playas de estacionamiento. En esta comuna, por ejemplo, el, el lugar era un estacionamiento que ahora es privado, al lado de la Escuela Guido Hispano, sobre Ramón Falcón, y el otro sector era al lado de la Cancha de Vélez, sobre reservistas argentinos. Eh, se esfuerzan en presentar esto como, como que no es un proyecto de ley este, puramente recaudatorio, cosa que no es que no es real este porque para ordenar el tránsito ya tenemos leyes vigentes así que no haría falta un proyecto de ley también establece cobrar estacionamientos en los días y fechas de, de, de eventos como por ejemplo los partidos de fútbol este y lo recaudado siempre lo van a, va a manejar la centralidad con lo cual este nunca se pensó este proyecto como para destinar los fondos recaudados a cada una de las comunas este, que está establecido en la ley 1777 la ley de comunas eh, también se dice que a diferencia de la ley anterior este ahora se va a poder estacionar a 300 metros del lugar de residencia, ...para lo cual hay que justificarlo, este, no sólo con el DNI, sino con la patente del, del documento... ...y para esto hay que tener patentes al día y no hay que tener multa. Este, con lo cual esto va en detrimento de los, de los ciudadanos... ...a los cuales también se le habilita la posibilidad de denunciar los estacionamientos fuera de lugar... Y también el argumento es evitar que se estacionen en rampas de acceso para discapacitados, en garage o en parada de colectivo. Este, o sea que en vez de poner el, el personal de tránsito a controlar estas cuestiones, este, deslindan la responsabilidad en el, en el ciudadano. No vemos nada de positivo en esto. Este, y bueno, les agradezco la oportunidad de, de poder aclarar algunas de estas cuestiones gracias muchas gracias Marcelo Díaz de la Asamblea de Villaluro buscá la Asamblea en las redes Are you just the same as me? Lo que sientes Con esa consigna se realizó en Sáenz Peña, Chaco El primer cabildo abierto del agro chaqueño Un 14 de noviembre de 1970 Dando lugar al inicio de las ligas y movimientos agrarios Que en menos de tres años se expandieron A todas las provincias del nordeste Chaco, Misiones, Formosa, Corrientes Y también... ...a diversas áreas de la región pampeana de Santa Fe, Entre Ríos, eh, Córdoba... ...y alguna de la provincia de Buenos Aires. En cada una de las provincias, las ligas se fueron organizando en torno a la familia rural... ...y con un fuerte arraigo territorial, dando lugar a una democrática construcción... ...desde las bases que reconocía diversidad de culturas y de experiencias... ...y en cuya etapa inicial fue muy importante el apoyo de la Iglesia Católica de ese sector de la Iglesia Católica comprometida con el desarrollo y la liberación Inicialmente decían las ligas agrarias están para que nos defendamos nosotros los agricultores, están para que nos defendamos de los intereses que nos tienen presos, sin que veamos ninguna posibilidad de salir de nuestra situación de hambre y miseria para que haya justicia en el campo para que nuestros hijos puedan tener la educación, vivienda, tierra... la educación, vivienda, tierra... la educación, vivienda, tierra suficiente y podamos así, los campesinos, vivir como merece vivir un hombre. Decididos a hacer valer sus derechos ...los hombres y mujeres del campo reclamaban al Estado y a la sociedad... ...políticas que permitieran controlar a los oligopolios... ...que manejaban las cadenas de sus principales productos... ...el algodón, tabaco, la hierba, el té, la producción avícola... ...promoviendo la economía social... ...que se estableciera y controlaran precios justos para los mismos... ...que hubiera asistencia técnica, financiera y capacitación permanente... ...que se legalizaran situaciones de tenencia y facilitar el acceso a la tierra, que se frenar el avance sobre la tierra por las grandes empresas, que pudieran participar en los organismos públicos relacionados con su problemática a nivel provincial y nacional. En su conjunto, las ligas y movimientos agrarios llegaron a organizar y movilizar más de 20.000 familias en 54.000 jóvenes, más de 20.000 familias en 54.000 jóvenes. ...constituye la experiencia más importante y masiva de irrupción de los campesinos en la historia nacional. Las ligas agrarias, como todas las organizaciones populares... ...fueron víctimas del accionar represivo del Estado en los 70. Muchos, muchos militantes liguistas fueron detenidos y asesinados... ...y la sistemática represión fue desarticulando la organización generada en cada provincia... ...superando los miedos, no sin dificultad... las organizaciones en los territorios, recién comenzó a reconstituirse muy lento y dificultosamente con los gobiernos democráticos. Las graves situaciones estructurales y coyunturales que se mantuvieron e incluso agudizaron, generalizaron la pobreza en el medio rural y el constante éxodo de las ciudades. Poco hicieron en ese sentido las políticas, programas y proyectos que se sucedieron desde el de la década de 1980 hasta el presente. A pesar de ello, la familia del campo y sus organizaciones Fueron construyendo reconstruyendo alternativas que como grup los grupos asociativos y cooperativos, las pequeñas agroindustrias locales, las ferias francas que vinculan producción de alimentos y demanda de los consumidores, etcétera, etcétera, etcétera. Avanzaron en la diversificación productiva, las producciones agroecológicas con circuitos cortos de comercialización, la producción de semillas y bioinsumos, el manejo de agro ecosistemas diversos, etcétera con ricos aprendizajes para un desarrollo rural realmente sustentable para el campo, para este campo y también para la sociedad argentina. A 50 años de su creación, las ligas son recordadas este 14 de noviembre como la irrupción del campesinado en la historia argentina sujeto social invisibilizado y rechazado a través del discurso hegemónico que aún hoy sigue hablando de un solo campo, el de los poderosos aunque los agricultores familiares sean las dos terceras partes del total de los productores agrarias aunque los agricultores familiares sean las dos terceras partes del total de los productores agrarias y sigan contribuyendo a la producción, a la alimentación, al cuidado del ambiente y la vida rural Este 14 de noviembre, 50 años después, sigue siendo necesario escuchar atentamente lo que siente y expresa con su grito el campo, que tampoco se quiere ver, pero que quiere una vida mejor para todos. Por eso, hoy como ayer, grita lo que sientes. Muchas gracias por esta información, este recuerdo está efemérides Carlos Carballo ingeniero agrónomo y se realizó este encuentro virtual el 14 de noviembre y ha quedado en internet como todo lo que sucede en este mundo que queda en internet y es muy interesante porque hay testimonios de quienes estuvieron en aquel encuentro, en aquellos comienzos de las ligas agrarias como por ejemplo Beatriz Tudinocetti Osvaldo Quique Lobey, Irmina Kleiner Remo Benica, Isabel argüello Guillermo Dure, Eugenio Casalava y Car Carlos carballo estaba entre quienes coordinaban este encuentro así que lo pueden encontrar en la página canalabierto.com.ar 50 años de las ligas agrarias también es de destacar que mucha información sobre estas ligas agrarias circuló gracias al juicio que está llegando a su fin el juicio por la represión a la contraofensiva de montoneros que tuvo lugar el año pasado y este en los tribunales de San Martín Grita lo que sientes a 50 años de las ligas agrarias. Incluso hay casos de estos protagonistas que estábamos mencionando, algunos de los cuales declararon en este juicio por la represión la contraofensiva que para sobrevivir en dictadura se refugiaron en el monte. ¿eh? Parejas que han tenido hijos durante su refugio entre mosquitos, barro, bosque, plantas es el caso de quien recién quien recién mencionaba Irma Kleiner y Remo Bénica. Hola En primer lugar, decir que celebro que se abran espacios donde podamos socializar eh, recorridos docentes y trayectorias pedagógicas y educativas de quienes ponemos el cuerpo cotidianamente en nuestras escuelas, en, en las instituciones eh, de educación pública. Mi nombre es Griselda Galarza, yo soy vice directora en el MN número 3 del Distrito Escolar 19, una escuela secundaria la única que está asentada en el barrio Padre Richardelli, la ES Villa 1114 y además eh, trabajo en el IFD número 8, en el Instituto de Formación Docente, en el normal 8. Y bueno, en principio contarles que eh, mi recorrido docente comenzó eh, sobre todo y fundamentalmente por una tradición familiar. Tengo todas mis tías, tanto paternas como maternas, que son docentes. Eh, eso, mi mamá inclusive, eso obviamente inspiró eh, un, un recorrido, inspiró una, una elección, inspiró una formación en ese sentido. Eh, y se fue consolidando a través de los años, sobre todo porque entendí, y muchos y muchas entendemos, que la educación es un espacio privilegiado también para poder incidir de manera directa y rotunda eh, en las condiciones de existencia de los sujetos. Es un espacio privilegiado donde se puede socializar, transmitir y compartir ese legado cultural que nos pertenece a todos y a todas y que quedó encapsulada en lo que Bordiú denomina los distinguidos. Hemos tenido una clase acerca de eso hoy bastante espantosa y dolorosa de nuestra Ministra de Educación Soledad Cunha con sus palabras absolutamente estigmatizantes al respecto donde dice que los pobres carecen o tienen escaso capital no cultural y simbólico si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras al momento de aportar para el aula, la verdad que son de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos los que eligen Eh, estudiar la carrera 12. en lo que claramente es una ofensa eh, en todos los términos sobre todo por su nivel de estigmatización de discriminación y de desconocimiento ignorancia estigmatización de discriminación y de desconocimiento ignorancia absoluta acerca de todos los saberes que portan los sectores populares. Eh, y, y bueno también porque es un espacio absolutamente privilegiado para poder cuestionar de algún modo las lógicas eh, que reproducen lo que existe eh, hay algo en el orden digamos del, de la creación no de nuevas formas de nuevas lógicas de nuevos contenidos de nuevos conocimientos que se ponen en eh, en función y que es, empiezan a, a, a florecer cuando se establece ese diálogo eh, tan particular que es el diálogo pedagógico. Con respecto a la modificación de nuestro trabajo durante la pandemia hay algo que bueno que quedó como muy expuesto, ya lo decía antes, que son o sea, es la absoluta desigualdad que todavía existe en términos del acceso al derecho a la educación, eh, fundamentalmente y sobre todo porque no hubo ningún esquema de distribución de dispositivos y de instalación de Wi-Fi eh, en los sectores populares. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene 105 antenas de Wi-Fi libres, la mayoría instaladas en la zona norte de la ciudad, unas sola en la zona sur, que es donde está la escuela nuestra y que ni siquiera está en el Bajo Flores sino en el Parque Indoamericano de Lugano. Esto significó que eh, las matrículas completas de las escuelas que están en el Bajo Flores, la 3 del 19 secundaria, la 11, la 22, la 4, la 12 y la 23 primarias, con una matrícula estimada entre, otros, entre 800 y 530 estudiantes cada una, En su totalidad, que es una cuenta que nosotros sacamos, hay más o menos 2.800 estudiantes que quedaron sin ningún tipo de conectividad durante todo ese periodo. 2.800 estudiantes que quedaron sin ningún tipo de conectividad. Así que el tema de poder reponer, digamos, algún tipo de comunicación o de diálogo dependió muchísimo del compromiso de los docentes. En ese sentido se armaron, en todas estas escuelas que te mencioné, porque funcionamos casi todas de la misma manera, grupos de WhatsApp con los padres, eh, por grado eh, se enviaban todas las tareas por ahí. Algunas escuelas implementaron inclusive guardias pedagógicas, como en el caso de la EMEN, eh, donde se entregan los materiales impresos. Eh, otras escuelas entregan los materiales impresos el día de los, la entrega de los bolsones, que esto es cada 15 días. que no nos quedó otra que inventar eh, y que inventar sobre el piso el compromiso de los docentes porque de hecho el Estado se desentendió total, absoluta y rotundamente de que los sectores populares pudieran acceder Así llegaba el testimonio de Griselda Galarza, docente de la ciudad de Buenos Aires Muchísimas gracias Griselda Es un movimiento telúrico en la escala 4.7 de Richter. Este es uno de los datos que nos dio Martín del de grupo Observatorio Petrolero Sur acerca de actividad sísmica en la provincia de Neuquén debido a la actividad extractiva del fracking. Adelante, operador. Mi nombre es Martín Álvarez Mulally, eh, soy periodista e investigador del Observatorio Petrolero Sur El observatorio eh, tiene 12 años de, de existencia y nos dedicamos a tratar de contar ese lado B de la actividad hidrocarburífera que es eh, eh, el, el que nunca está, el que nunca aparece, que son los impactos, que son la, eh, las consecuencias que genera este tipo de, de, de actividad. Los sismos comenzaron a partir del 2015 ...a manifestarse en toda esta zona... Eh, ...zona que coincide... Eh, ...tiene una coincidencia... Eh, ...espacio-temporal... ...con eh, la actividad... en eh, ...la explotación de hidrocarburos no convencionales... ...específicamente... ...en este gran yacimiento que se llama... ...Vaca Muerta... ...y que se hace con una técnica que es sumamente agresiva... ...que se llama fracking... Eh, ...esta técnica consiste en inyectar... ...con gran presión... ...millones de litros de agua, químicos y arena de sílice... ...y con eso romper la roca madre... Eh, ...y con esa rotura de la roca madre... ...hacer que el hidrocarburo migre. Eh, esto se hace a más o menos 4.000 metros de, de profundidad... ...las ramas laterales suelen tener una intervención dentro de, de, de la roca... ...de alrededor de 3.000 metros más o menos... ...se hacen hoy en algunos pozos... ...tienen 60 procesos de fractura... Eh, ...digamos por, por pozo... ...entonces eh, la intervención... ...es muy violenta... Eh, ...esto nosotros veníamos... ...observando a nivel global... ...dos eh, tipos de, de, de manifestaciones... ...en la relación... ...de sismos inducidos por el fracking... ...por un lado... Eh, ...China... Eh, ...Reino Unido algo en Alberta, en Canadá, donde había una relación entre eh, el fracking, digamos, el proceso de fractura en sí mismo, y eh, las eh, todo lo que tenía que ver con la, el sistema de fallas geológicas que comenzaban a reactivarse, y que son fallas eh, geológicas que estaban antiguas, eh, que estaban inactivas. Y por el otro lado, una manifestación geológica también muy asociada, que tiene que ver con que todo ese residuo líquido que se va sacando, eh, ya sea el agua de retorno, que se llama flow o ya sea el agua que viene de propio subsuelo, lo que hacen las empresas petroleras en vez de mandarla a una empresa a tratar o a, a, o, o a que haga un tratamiento, es depositarla en subsuelo. Es decir, todo ese residuo líquido se inyecta en subsuelo. Y el nivel de inyección es sumamente grande, eh, es muy alto en volumen, ¿no? Eh, entonces, esas dos cosas eh, hacen intervención. Nosotros habíamos visto que con el tema de eh, pozos sumideros de inyección de, de, de residuos en Oklahoma, por ejemplo, en Estados Unidos, había generado, o por lo menos los estudios daban que, lo más factible es que hayan sido los pozos humideros que los pozos de fracking. Entonces, que son parte de lo mismo, digamos, ¿no? Una es un residuo del otro. Entonces, acá lo que vimos en el caso argentino, cuando comenzaron a manifestarse, es que podían eh, verse las dos cosas, ¿no? Por un lado, en algunos eh, lugares, eh, el sistema de falla, eh, eh, toda esta zona está ubicado dentro de una dorsal, es una dorsal que se llama Winkel, donde está compuesta por sistemas de fallas que son las que comienzan a activarse. Eh, estas fallas eh, pensamos que pueden estar eh, reactivándose por los dos motivos, no eh, conjuntos, por el fracking en sí mismo y por los pozos sumideros. Esto eh, llevó a que eh, en el 2015, eh, Teni tuvimos grandes movimientos de 4-7 para la zona, una zona que no está acostumbrada a los movimientos, que de hecho en el histórico que hizo el profesor Javier Grosso, eh, que es un docente, un geógrafo de la Universidad Nacional de Comahue, eh, hizo un histórico de imprés y los movimientos comenzaron en el 2015. Eh, hacia atrás no hay eh, grandes registros de movimientos, menos de esas características. Los movimientos son muy superficiales, El epicentro es muy superficial, eh, no es un movimiento tectónico de placa, sino es un movimiento de falla y está generalmente a 5 kilómetros, 6 kilómetros, 7, que es más o menos donde se, se está haciendo la intervención con el flaky. Eh, o un poquito más abajo de donde se hace la intervención. Eh, en 2019 tuvimos un total de 130 movimientos. En ese 2015, eh, volviendo un poco para atrás, geólogos de la Universidad de, de, de San Juan, Correa Otto, eh, Nassif, colocaron 11 sismógrafos, hicieron un estudio y como eh, resultado salió que eh, ellos proponían seguir estudiando porque eso veían una inducción posible entre el fracking y el el sistema de, de, de fallas de la dorsal Winkel. Eh, el estudio es público, está... pero a pesar de eso, tanto las empresas como el gobierno siguió negando, digamos siguió diciendo, bueno, no hay eh, ningún eh, estudio científico que pueda llevarnos a, a, a decir que el fracking genera sismo. Eh, y con esa negación eh, siguieron actuando. Prometieron tras Eh, una serie de movimientos sísmicos en 2018 eh, muy frecuentes donde casas de una población que se llama Sausal Bonito comenzaron a, a, a romperse y a grietarse. este pueblo salió a la ruta estuvo cortando durante eh, eh, varios días y lograron que se comprometan a colocar sismos sismógrafos, perdón 20 sismógrafos es al día de la fecha que eso no se han colocado que esa promesa que hicieron para que se destrabe ese conflicto no la cumplieron, hay dos sismógrafos de los cuales uno aparentemente funciona y que son prestados. Es decir, todavía no se invirtió. A pesar de que la industria del petróleo es una industria muy eh, que mueve muchos millones. Y la provincia de Neuquén capta es una de las principales captadoras de esa renda. Sin embargo, los sismógrafos hoy no están. Eh... Este año comenzaron nuevamente y acá hay eh, eh, un grupo de trabajo que lo compone eh, Grosso, que, lo, que está también Guillermo Tamburini, ellos vienen haciendo un estudio a raíz de dos fuentes de información, por un lado es Red geocientífica de Chile, por el otro empresa argentino, con toda la información disponible en los órganos oficiales eh, nacionales sobre la, la, la, la sidrofractura Y, y la actividad que, que genera, y han hecho una comparación entre movimientos sísmicos, pozos de fracking y pozos humideros, y eso está todo mapeado y realmente es muy llamativo. Hay una coincidencia temporal, hay una coincidencia en las profundidades y hay una coincidencia eh, también eh, espacial. Es decir, comienzan a hacer fracturas en una zona o se trasladan hacia una zona y comienzan los movimientos a, y las fallas a, a ceder y a activarse en esa zona. Entonces, bueno, ha sido muy importante este tipo de estudios, lo que vienen demostrando y lo que se intenta ver es que eh, realmente el gobierno pueda comenzar a eh, dejar o salirse de la política o de la situación negacionista para tomar medidas públicas mucho más eh, importantes antes de que pase una catástrofe o una fatalidad dado que dentro de esa zona hay un montón de cosas muy sensibles hay almacenes subterráneos hay dos lagos artificiales que tienen un sistema de presas que está compuesto por cuatro presas eh, hay un montón de ingeniería de lo que tiene que ver la etapa convencional es si te gasoductos tenés pozos tenés un montón de y además de poblaciones no eh, y campesinos Eh, tenés un montón de cosas que pueden estar eh, con todos estos movimientos generando algún problema en su ingeniería o infraestructura que puede devenir en grandes problemas ambientales. Entonces eh, es necesario digamos, que esto se conozca y es necesario que el gobierno tome cartas de MEDASUR. Muchísimas gracias, Martín, del Observatorio Petrolero Sur, Op Sur. Te mandamos un abrazo. Y así se retira este programa, subiéndose a la colectora para volver a existir la semana que viene. Muchas gracias.